Es viernes 7 de julio y van a escuchar La Glorieta. Hoy tendremos cielos despejados, viento flojo y temperaturas en ligero ascenso. Alcanzaremos una máxima próxima a los 32 grados. Pero prepárense porque durante este fin de semana seguirán subiendo las temperaturas y para la semana que viene tendremos jornadas de intenso calor con noches fronteras. Ahora la estación meteorológica de Tele-Elche indica que tenemos 25,7 grados de temperatura. Pues terminamos la primera semana de julio con el inicio de una campaña electoral que es insólita, inédita, porque es la primera vez ...que los candidatos comienzan su carrera para ocupar... ...los sillones del Congreso y del Senado en pleno verano... ...el número de indecisos es elevado... ...y los sondeos que se han publicado y se publican... ...en los medios de comunicación no coinciden... ...los resultados no parecen que sean tan claros... ...y ayer los candidatos por Alicante, por nuestra provincia iniciaron la campaña en elche con la tradicional pegada de carteles recordando las inversiones tanto el PP como el PSOE que siguen sin llegar a elche después de décadas como el corredor mediterráneo o la ronda sur después de décadas esperándolas pero hoy tenemos más noticias que contarles gobierno local acelera los trámites para restaurar la Basílica de Santa María al aprobar la subvención de 90.000 euros destinada a la redacción del proyecto de rehabilitación de los elementos más deteriorados situados en la fachada. Inician una campaña de apoyo en redes sociales para una familia que perdió su casa en Carrús a raíz de un incendio ocurrido el pasado martes por un cortocircuito en un ventilador. La Consejería de Transición Ecológica ha desarrollado una app para reducir los daños que las embarcaciones al Fondear producen en los bosques de Posidonia, una planta exclusiva de nuestro Mediterráneo, de gran valor ambiental, por los beneficios que aporta a los fondos marinos. Y en deportes, el Elche Club de Fútbol ha anunciado sus dos primeros fichajes para la temporada en segunda división. Sebastián Becasés se contará con el centrocampista alex Bebas, que su contrato contempla tres temporadas, y el central Álex Martín, por dos temporadas. Hoy serán presentados en el Estadio Martínez Valero, tras el entrenamiento. Y hay un tercer fichaje que pronto se hará oficial, el del extremo del Valencia, Fran Pérez, que llegará en calidad la Decedido. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Pues ha comenzado la campaña electoral para las elecciones generales del 23 de julio. Ayer en Elche los candidatos ilicitanos del PP y PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Alicante... ...acudieron a la tradicional pegada de carteles y el candidato socialista Alejandro Soler pegaba el cartel de Pedro Sánchez... ...con el lema Avanza para pedir el voto a los progresistas que apuestan por que este país avance según Soler... ...ya que la democracia dijo está en crisis y apeló al voto útil... Y sobre las necesidades de Elche reclamó más inversiones para las infraestructuras pendientes, como acabar la Ronda Sur. Elecciones absolutamente decisivas porque el país está en un estado de alarma democrática. En este momento nos jugamos el seguir avanzando o retroceder, el seguir haciendo crecer. ...los salarios, el seguir haciendo crecer las pensiones... ...el ingreso mínimo vital... ...el seguir respetando los derechos de las personas LGTBI... ...defendiendo la lucha contra la violencia de género... ...y que las madres lo sean cuando deseen... ...eche fundamentalmente tenemos que seguir reivindicando... ...la mejora de las infraestructuras... ...que es verdaderamente importante... ...que se culmine algo que ya estaba establecido... ...y que tenía presupuesto la llanita valenciana... ...que es finalizar la incorporación sur... ...que siguen invirtiéndose en materia hídrica... ...en materia hídrica tenemos un presupuesto de 45 millones... ...para que el agua no dependa solo del trasvase Tajo Segura". En el Partido Popular se respiraba anoche optimismo... ...durante la tradicional pegada de carteles... La candidata ilicitana del PP al Congreso de los Diputados, Sandra Pascual, acompañada por el alcalde y numerosos concejales, estuvo en la pegada y con el eslogan «Es el momento» y la imagen del líder, Feijó, se pide el voto. La candidata quiere desalojar al sanchismo de la Moncloa y traer el corredor mediterráneo a la ciudad. Es un honor y una ilusión tremenda poder representar a Elche mi ciudad, la de toda mi familia, la de tanta gente que, y vamos a dejarnos la piel por traer las inversiones que nos merecemos, el corredor mediterráneo que nos conecte con todo, que podamos exportar nuestros productos con total seguridad y en mayor medida que lo hacemos ahora y vamos a hacer el pie. Lo bello, como decía el otro día Pablo, vamos a intentar lo bello, lo bueno y lo verdadero. Vox no cambió de eslogan pegó la imagen de Abascal con decide lo que importa. Y el candidato David García, el número uno por la provincia de Alicante, esto es lo que decía ya. Es un momento de emoción y de mucha responsabilidad. En estas elecciones los españoles nos jugamos mucho. Estamos ante la oportunidad de desalojar a Pedro Sánchez y de acabar con las políticas socialistas que han marcado la política española. ...las dos últimas décadas... ...y así comenzar a trabajar en una alternativa... ...para reconstruir todo y devolver la voz al pueblo español. Compromís junto a Sumar también asistió a la pegada de carteles... ...para insistir en la apuesta por los derechos sociales... ...con un cartel donde sin lema aparecen Yolanda Díaz... ...para la presidencia y a nivel local... ...la portavoz de Compromís Esther Díez... ...aseguró que con Sumar trabajarán para traer a Elche las infraestructuras que se necesitan. Es que venimos reclamando desde hace muchísimos años, que son las que nos merecemos no por el, por población y que desde luego son necesarias también para para el bienestar de los licitanos y licitanas, como son cuestiones como, por ejemplo, el transporte ferroviario de cercanías, la conexión del aeropuerto, a eh, poder avanzar en, en cuestiones como la Ronda Sur, por ejemplo, entre otras de las cuestiones que, que puede haber encima de la mesa, que son esas inversiones, como también el regreso de la Dama, que es una cuestión importante, la inversión en nuestro palmeral histórico, que siempre hemos reivindicado además desde compromiso que pueda tener una inversión como pertoca, un patrimonio de la humanidad. Informativos en Tele-Elch, Radio Marca. Dejamos el inicio de la campaña electoral de estas generales y vamos con el gobierno local porque ha dado el primer paso para la rehabilitación de la Basílica de Santa María. Es una noticia que nos cuenta hoy Iziar Martínez. Muy buenos días. Buen día, Ros. La Basílica de Santa María necesita una intervención urgente e integral para acabar con los desprendimientos que tiene la fachada llena de mallas, grietas o filtraciones de agua. La Ley del Misteri insta que el Ayuntamiento vele por salvaguardar la sede del Patrimonio de la Humanidad y, en consecuencia, la Junta Local de Gobierno ha aprobado una partida de 90.000 euros para redactar el proyecto de restauración de la Basílica en su primera fase. Según la portavoz Inma Mora, con este convenio el Gobierno local muestra su compromiso para proteger el patrimonio histórico de la ciudad y darle celeridad a los trámites y las actuaciones en el templo. Esta subvención es paralela al plan director de la Basílica, un plan con las principales medidas a implementar Para rehabilitar la basílica en los próximos 10 años, la elaboración del documento de este proyecto tiene un coste de más de 60.000 euros y la Diputación de Alicante se comprometió a sufragarlos. Pues escuchamos a la portavoz del Gobierno, Irma Inmamora. Hoy en la Junta de Gobierno local hemos aprobado el convenio para poder sufragar la restauración de la Basílica. Se trata de un convenio que subvenciona el coste de la redacción del proyecto de la Basílica de Santa María por un importe de 90.000 euros. De esta manera, agilizamos todos los procesos que se tienen que llevar para poder restaurar eh, nuestra Basílica de Santa María. Como hemos anunciado denunciado en reiteradas ocasiones desde hace años, se viene observando... ...un deterioro muy importante... ...en la Basílica de Santa María... ...un deterioro que incluye desplomes... ...que incluyen grietas... ...que permiten el acceso del agua... ...en el interior del inmueble... ...y de la restauración de Santa María... ...vamos a la rehabilitación del Moli Real... ...estos trabajos sí que están en marcha... ...pero parece que no acaban... ...y es que se han vuelto a posponer por problemas... ...en el cimiento del terreno... ...debido a las últimas lluvias... ...los trabajos deberían haber finalizado en mayo... ...pero ahora se prevé que acaben el 20 de julio plazo de ejecución del contrato de obras de la consolidación de la cimentación del molí real una empresa que fue adjudicada y que debería de haber finalizado las obras el pasado mes de, de mayo pero que se ha ampliado eh, dos veces consecutivas la prórroga esta última vez evidentemente ha sido pues por, por problemas del, del, de la cimentación del, del terreno y problemas de, de la lluvia por tanto al no ser causas imputables evidentemente se concede esta segunda prórroga que Y seguimos hablando de la Junta de Gobierno, porque un despliegue de investigadores explora distintas zonas del yacimiento arqueológico de la Alcudia durante este verano. Además, en la zona hay excavaciones paralizadas, así que para retomar estas y contratar a más profesionales que se pongan manos a la obra, el Ayuntamiento acaba de firmar un convenio de colaboración con la Universidad, por el que va a destinar 15.000 euros más que se suman a los 90.000 aportados en otro convenio. ...firmado con el anterior gobierno... ...para poder encontrar esa palestra... ...el patio porticado... ...que formaba parte de las Termas Romanas. Para reactivar esas excavaciones... ...y la contratación de personal... ...en la Alcudia... ...como ya sabéis el Ayuntamiento además... ...tenía un convenio... Eh, ya con el, un convenio de colaboración con la Universidad de Alicante por 90.000 euros, pero que no supone ningún tipo de incompatibilidad con este nuevo convenio que se ha firmado para poder realizar esas excavaciones en la Alcudia. Informativos en ...y abrimos la página de sucesos... ...primero les contamos que se ha iniciado... ...una campaña en redes sociales... ...para ayudar a la familia Rodríguez... ...que perdió su vivienda en Carrús... ...a causa de un incendio... ...ocurrido el pasado martes... ...cuando un cortocircuito... ...acabó por incendiar el ventilador... ...propagando las llamas por toda la vivienda... ...y afectando incluso a los pisos inferiores... ...afortunadamente no hubo que lamentar daños personales... ...salvo la lesión en la muñeca de la propietaria... ...que pudo huir del fuego... ...junto a su nieto de seis años... ...y sus tres perros, ayer visiblemente afectada... ...nos contaba lo ocurrido... ...y apenas tiene voz por la inhalación de humo que sufrió. Y mi nieto, se ve que de la explosión... ...se despertó y fue a buscarme... ...ya, ya que hay humo y fuego en la habitación... ...me levanté corriendo, fui hacia la habitación... ...estaba todo llamas, todo el ventilador... ...saqué a mi nieto corriendo, llamé al vecino, se lo bajó... Y estaba ya, estaba prendiendo todo fuego, había mucho humo negro, mucho humo negro. Y yo estaba sacando a mis perros. Mi vecino me dice, Rosario, salte, que te quemas le dije que no, que yo tenía que salvar a mis perros. Inhalé mucho humo, se tuve la garganta así. Me caí, me rompí la muñeca. En un primer momento los servicios sociales del Ayuntamiento... ...se hicieron cargo de la situación familiar... ...pero Rosario lamenta que los protocolos sean insuficientes... ...ya que solamente le han pagado una noche de hotel... ...y no le atenderán hasta la semana que viene... ...es por eso que estos primeros días... ...una de las amigas de la familia se ha movilizado... ...para conseguir recursos y ayuda inmediata... ...pero también agradece que el seguro se haga cargo de todo. El seguro de mi casa lo va a hacer todo... Porque claro, yo le he dicho que hay alguien dice, tranquila, que la semana que viene van a empezar todo, va a sacar escombros. Me ha dicho, tranquila, Rosario, nos vamos a llevar la ropa, todo para lavartero, todo, se lo va a llevar los reparadores. Ellos son los que me están ayudando. Me han dicho que me, me pagan 10 noches de hotel. Me han dicho que me busque una casa de alquiler y me van a ayudar también. Es seguro, porque han visto que no me van a ayudar el ayuntamiento. ...y ya está... ...y yo cuando me llame la asistenta... ...le voy a decir... ...ya no necesito tu ayuda, déjalo". Y hablamos de otro incendio... ...que tampoco ha tenido... ...fatales consecuencias... ...para el conductor de un camión... ...de reciclaje de basura... ...se incendió sobre las 12 de la noche ayer... ...provocando una gran columna de humo... ...en la avenida principal... Eh, ...frente al Leroy Merlín... ...el conductor pudo salir ileso... ...pero la carga... ...de recogida de residuos... ...quedó totalmente afectada Y en la crónica de sucesos... ...les contamos que desde ayer por la tarde... ...se está buscando... ...por todo el municipio... ...a un hombre de 71 años de edad... ...él es José Marcelino Moniz... ...ha desaparecido, su familia está muy preocupada... ...mide 1,80, camina con dificultad... ...y eh, ayer desapareció vistiendo un bañador verde... ...y camiseta a cuadros... ...por el entorno del Club del Galvain... ...sobre la una del mediodía... El dispositivo de búsqueda ya está en marcha. Policía local cuenta con diversos agentes y turnos de la unidad de medios aéreos, drones incluso bomberos con perros detectores del parque comarcal para poder conseguir eh, pues hallar a esta persona desaparecida. Y por otro lado, la policía local ha detenido a un joven de 22 años por quebrantar la orden de alejamiento hacia su expareja. El pasado 1 de junio, la patrulla de vigilancia asignada a una de las víctimas de malos tratos pudo detectar en las inmediaciones de una casa en Carrús como... Una víctima pedía ayuda porque su expareja se había metido en casa, aprovechando que había bajado la basura. Gracias a un vecino que le había ayudado, la mujer pudo salir del domicilio con su hijo. Mientras los agentes hablaban con la afectada, esta recibió la llamada de su exnovio, indicando que se encontraba cerca del lugar e iniciaron su búsqueda por las inmediaciones. Lo localizaron y al coincidir con la descripción facilitada se comprobó que el implicado tenía esa orden en vigor que le impedía acercarse a menos de 300 metros. Ante estos hechos, el hombre fue detenido y trasladado a las dependencias municipales. Informativos en TNL Radio Marca. Y el espacio peatonal de la Avenida de la Libertad se ha comenzado a remodelar. En concreto se están sustituyendo las columnas de las pérgolas por unas de aluminio debido al mal estado en que se encontraban las de hormigón. Ayer visitó las obras el concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilaber, quien anunció que la próxima semana terminará. Estos trabajos se deben a que las columnas que eran de ombligo se encontraban en muy mal estado por el paso de los años. Ahora se han sustituido por unas de aluminio y la siguiente fase va a ser el repintado. Es necesario y ese es nuestro compromiso por parte del Gobierno Municipal apostar por este espacio de la Avenida de la Libertad, reformarlo y darle el uso y, y, la, y el esplendor que se merece esta zona de Elche. Y hablamos de tecnología al servicio de la protección del medio ambiente... ...la Consellería de Transición Ecológica ha puesto en marcha una aplicación... ...una app para reducir el impacto que dejan los barcos... ...cada vez que fondean en los bosques de Posidonia. La app está dirigida a los patrones de embarcación... ...que sepan antes de echar el ancla dónde están esas zonas marinas protegidas... ...y evitar que se destruyan con esta maniobra... ...porque cada vez que el ancla se levanta... ...suele arrancar de raíz plantas de Posidonia... ...que tardan décadas, años en crecer... solo en nuestro litoral y en la isla de Tabarca... ...hay más de 13.000 hectáreas de Posidonia... ...un auténtico tesoro para el Mediterráneo... ...es una planta exclusiva de esta zona... ...que aporta abundantes beneficios al medio marino... ...sirve de refugio y alimento a una gran variedad de especies de fauna... ...al tiempo que actúa como bosques del mar... ...al oxigenar y filtrar las aguas costeras... ...mejorando su calidad y transparencia... Debido a su importancia, está incluida como hábitat prioritario de la Unión Europea. Sus principales amenazas son la contaminación, la pesca de arrastre, las obras de infraestructuras costeras, la extracción de áridos y el fondeo de las embarcaciones. Con esta app de la Consellería se localizan las plantas para evitar daños causados por las embarcaciones y como paso previo a la prohibición de anclar embarcaciones en las zonas de alto valor locales. ...para esta vegetación marina. Informativos en TNH Radio Marca. Y continuamos con más asuntos... ...el Hospital del Vinalopó ha detectado... ...que más del 20% de los usuarios... ...que acuden a los centros de salud adscritos... ...son mayores de 65 años... ...por ello han retomado el programa... ...Mayores con mucha vida... ...con el objetivo de erradicar su soledad ya que prestará servicio a los mayores que habitualmente acuden solos al centro de salud, sin familiares o acompañantes. El centro sanitario impulsará medidas para que los mayores amplíen su red social, paseos en grupo, talleres de motricidad o musicoterapia. Este proyecto piloto ha comenzado en los centros de salud del Pla y Doctor Sapena y se extenderá al resto de barrios del Departamento de Salud. ...la Edil de Cultura ha presentado... ...la programación para estos meses de verano... ...en el Centro Cultural del Escorchador... ...que sigue siendo un punto de encuentro... ...y es que el pasado fin de semana... ...se reunieron 4.000 personas... ...gracias al med Festival... ...y este fin de semana pues continúa... ...el programa de Meets de Stius... ...dirigido sobre todo también a familias... ...el viernes se proyecta la película Canta 2... ...en la terraza... ...y el sábado 8 de julio... ...se ha programado el concierto... ...del Colectivo da de Silva... ...y Triángulo de Amor Bizarro... La Edil de Cultura asegura que en menos de un mes se han vendido el 80% de las entradas y en algunos conciertos ya está el cartel de lleno, conciertos que acabarán el 12 de agosto y se espera que más de 8.000 personas pasen por El Escorchador. Escuchamos a Irene Erruy. Eh, de hecho, deciros que en, en menos de un mes eh, El Escorchador ha conseguido vender casi ya bueno yo creo que ya se habrá sobrepasado el 80% de las de las entradas. Tenemos una programación muy potente y eh, está teniendo muchísimo éxito muchísimo éxito. Tenemos conciertos como el, el cierre de gira de Columpio asesino que será el próximo 5 de agosto o el concierto también de Joe Crepúsculo, de Laporte, eh, Meneo y, y Lady Jay, que son bueno, que son van a ser unas sesiones que estamos seguros que van a tener muchísimo muchísimo éxito. De Y María Macía cumplió ayer 100 años, lo celebró con una gran fiesta, rodeada de la familia, amigos y vecinos. Con una banda de cumpleaños feliz, los recibió ayer en su casa ubicada en la calle Federico García Lorca. La cumpleañera tuvo varios regalos, como ramos de flores que decoraron su salón, globos o fotografías de la familia. Y a esa fiesta de cumpleaños no faltó el alcalde, Pablo Ruz, la edil de mayores, Aurora Rodil y otros concejales. Se acercaron a casa de María para felicitarla y compartir con ella sus 100 años de vida. Estamos muy contentos de poder estar contigo María y habrá que decir gracias. que por 100 años más. A todas las caminas, a Muchas gracias, un aplauso para María. Pues María Macía es ilicitana, nació aquí y con tan solo tres años murió su padre y con 14 años ya estaba trabajando en una fábrica de espardeñes y también desde casa. Se casó con Manuel, el figo, carpintero y uno de los fundadores de la cofradía del Cristo Resucitado, con quien tuvo cuatro hijos. Así que desde Teleilch les deseamos un feliz cumpleaños. ...informativos en Teleelch, Radio Marca. Y ayer nosotros recibimos la visita de 20 niños... ...de la asociación Somos de Ucrania Elche... ...estuvieron en nuestras instalaciones... ...esta organización fue creada por voluntarios... ...y familias refugiadas tras la guerra... ...con el objetivo de facilitar su vida en Elche... ...la visita al plato de televisión... ...nos ha permitido enseñarles de primera mano... ...cómo funciona la televisión y algunos de nuestros programas como Telekids, menudo informativo que realizan escolares de la ciudad y algunos de los refugiados también han podido participar en este curso. Informativos en Teleeights Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Cuando faltan cinco minutos para llegar a las nueve y media, es momento de recorrer la crónica deportiva. Nuestro compañero José Antonio González nos cuenta ya cómo están llegando los primeros fichajes y además a pares. Muy buenos días, José Antonio, cuéntanos... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Elche Club de Fútbol ha metido la directa en el mercado. Tras el fichaje del centrocampista Alex Febas, el equipo frangiverde también ha confirmado la segunda incorporación, la del central de 25 años, Alex Martín. Se trata de un futbolista que llega libre tras acabar contrato en el Mirandés, donde ha militado una temporada en la que ha disputado 37 partidos. Es natural de las palmas y se formó en las categorías inferiores del Real Madrid. Luego, Pasó por el Cartagena Club con el que debutó en segunda Y después se marchó al filial del Cádiz En la Tacita de Plata Incluso se estrenó en primera Con el primer equipo Y antes de recalar en Miranda de Ebro Estuvo durante unos meses También en el filial del Celta Así las cosas, el técnico Becas S ya cuenta en su plantilla con dos caras nuevas, Alex Febas y Alex Martín. Febas ha firmado por tres campañas y Martín por dos. Ambos futbolistas serán presentados este viernes a las 12 en el Martínez Valero, tras la sesión de entrenamiento a puerta cerrada en el Diez y Y otro fichaje que está atado es el del extremo del Valencia, Fran Pérez, que llegaría en calidad de cedido. Solo falta que se haga oficial. A partir del 1 y 20 ampliamos la actualidad del deporte ilicitano En Elche en punta, hasta luego El tiempo entre Teleelche Radio Marca, con Vicente Bordonado Colaboran Autochapa Blasco New Césped Artificial Autofima Hyundai Dátiles de Elche, Saborea el Oasis Y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, siguen las noches tropicales. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, la temperatura no ha bajado de los 23 grados, en buena parte del Candaelch mínimas en torno a los 22 grados. Y ojo, porque para la semana que viene, las noches serán ecuatoriales o tórridas. La predicción del tiempo para este fin de semana, en un momento. Dicen que en Elche, el dátil es mucho más que un fruto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 Dátiles de Elche. Saborea el oasis. Con el avance de la masa de aire cálido, las temperaturas diurnas hoy van a subir máximas en torno a los 32 grados en una jornada con predominio en de cielos despejados y viento flojo de componente marítima. Mañana sábado, estabilidad atmosférica, cielos despejados, viento en calma por la mañana, por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Mañana ya rozaremos aquí en la ciudad los 33 grados y durante esta próxima madrugada la temperatura nocturna no va a bajar de los 23 grados. Para el domingo, el avance de la cresta de aire sahariano nos va a dejar una tarde calurosa con temperaturas máximas en torno a los 34-35 grados mínimas que no van a bajar de los 24 grados veremos algún intervalo puntual de nubosidad sobre todo de tipo alto y ojo porque durante la semana que viene por lo menos hasta el jueves nos va a acompañar la cresta de aire sahariano que aportará una masa de aire tropical continental desde el norte del continente africano y que nos va a dejar jornadas de intenso calor ...con noches ecuatoriales o tórridas noches en las que la temperatura nocturna... ...no va a bajar de los 25, 26 o incluso los 27 grados... ...y temperaturas diurnas que podrían alcanzar aquí en Elche los 37 grados. En Rivera Salud garantizamos tu seguridad... ...tu tranquilidad es el motor que nos impulsa a seguir adelante... ...no descuides tus revisiones médicas...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 tele Radio Marca. Y es momento de saber cómo se circula por las calles de Elche y para ello conectamos con la Sala de Control de Tráfico en el Ayuntamiento. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romadi. Ya estamos en viernes. ¿Cómo ves el tráfico a estas horas de la mañana? Pues sí, efectivamente. pues A esta hora de la mañana, pues en general, el tráfico es bastante fluido en toda la ciudad. Algo más denso en los puentes y en las entradas y salidas a la ciudad. Retenciones en el último tramo de Federico García Lorca. Y según avanza el día, el tráfico será cada vez más denso en los accesos a la rotonda de la Ayud desde la Circunvalación Sur y la Avenida de la Libertad en dirección a Creviente. En cuanto a cortes de calle, la calle Julio Sánchez Gómez eh, continúa cortada al tráfico rodado desde la calle Antonio Machado. La calle Federico hacia Lorca está cortada a la altura de la calle Manuel Alcalaz Mora. Téngalo en cuenta en sus desplazamientos y utilice vías alternativas. Hasta el 30 de septiembre, la plaza de San Crispín de Torrellano estará cortada al tráfico rodado y al estacionamiento prohibido desde las 17 horas de los viernes hasta las 6 horas de los lunes. Mañana sábado, la calle Osías Mar estará cortada entre Francisco Tomás y Valiente y la plaza de Barcelona durante toda la mañana por la instalación del mercadillo. ...durante todo el fin de semana estará reservado el aparcamiento... ...en toda la fachada del Colegio francés Cantó... ...en la avenida de Novelda... ...y por último recordar el uso intermitente... ...indicando con antelación nuestras maniobras también... y ...especialmente dentro de las rotondas... ...mucha precaución en los desplazamientos hacia las playas... ...respetando las distancias de seguridad y los límites de velocidad... ...esto es todo desde la sala de control de tráfico del Ayuntamiento del Elche ...por una circulación fluida y segura... Al servicio del ciudadano. Buenos días y buen fin de semana. La Glorieta, con Rosemary Alonso.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 Y después de escuchar la información sobre el estado del tráfico en Elche, vamos a hacer ese repaso a la prensa nacional en esta jornada de viernes 7 de julio. Es un día, el primer día de campaña electoral y esto se refleja en todas las portadas. Vamos a ver cómo ha empezado estas elecciones generales, esta carrera al Congreso de los Diputados y al Senado en el día de ayer. Hoy el diario El País eh, también publica sondeos eh, y nos titula que la derecha inicia la campaña electoral con ventaja, sin llegar a la mayoría. La distancia entre el PP y el PSOE se sigue acortando y ya es inferior a dos puntos. Vox y Sumar pelean por una tercera posición que será negativa. ...y nos habla El País de en su crónica... ...del duelo decisivo de los bloques... ...Feijó esperaba un paseo triunfal... ...y Sánchez planta cara... ...con una intensa estrategia mediática... ...Sumar propone crear 2 millones de viviendas... ...de alquiler barato en 10 años... ...y qué nos dice ABC en portada... como recoge el inicio de la campaña... ...pues también el sprint final del 23J... ...publica un sondeo, publica el trekking... ...y nos dice que el 8% de quienes votaron en 2019 a Sánchez... ...apoyarán en esta ocasión a Feijó... ...los populares no sólo se quedan con el 60% de los sufragios de Ciudadanos... ...sino que también cosechan el 13% de los de Vox... ...hay fotografía de Feijó con Ciudadanos... Eh, ...saludando a su madre también en Galicia... ...y en una parroquia de Orense en la que nació... Y el PP dice, se vuelta en la España que retorna al bipartidismo... ...la campaña de Ceijó, que arrancó en su pueblo natal... ...pone el foco en provincias de hasta cinco escaños... ...donde compite a solas con el PSOE... ...nos habla ABC de que el PSOE, el presidente... ...se enclaustra el fin de semana ante el cara a cara... ...Vox, Abascal, ahonda en su perfil ideológico... ...para intentar crecer y sumar... ...Díaz rectifica en 12 horas su promesa de expulsar a periodistas... Y vamos con el diario El Mundo a ver cómo recoge el inicio de campaña. Dice que la pobreza entra en 375.000 hogares más en la legislatura. El Banco de España advierte de que las familias que no pueden pagar la comida, la luz o el agua ascienden ya a 1.700.000. La inflación y la subida de tipos se ceban en las capas más frágiles. Y aparece Pedro Sánchez en la fotografía de portada y que nos cuenta... El PSOE afirma que aún hay partido y el PP pide luchar cada territorio. También recoge la encuesta electoral y dice que Feijóo pega un estirón a costa de Vox y amplía su ventaja sobre Sánchez. Y la razón nos habla de que los socios trabajan ya en hacer oposición a Feijóo. El problema del PSOE en esta campaña es el liderazgo de Pedro Sánchez. El líder del PP dejó claro que estamos en los últimos días del Sanchismo y aparece la misma fotografía en portada que el diario El Mundo dejó en su ciudad natal con su madre cerca de la parroquia donde nació. Y los socialistas fían la Moncloa a la remontada, revalidar o exponerse a la revancha de Podemos y dar apoyo al cambio o el poder de los sillones. Son los titulares sobre la campaña electoral... ...de los diarios nacionales... ...pero hay otras noticias que nos trae también... ...por ejemplo, en cuanto a lo internacional... ...el ataque de Rusia cometido ayer... ...que causó cinco muertos en Lieb, cerca de Polonia... ...el bombardeo a un edificio de viviendas devuelve la pensión... ...al oeste de Ucrania... ...también en clave económica nos habla de que el Banco de España... ...calcula que un millón seiscientos mil hogares... ...no pueden asumir los los gastos esenciales... ...el diario El Mundo también nos habla... ...de los acosadores de Canet... ...que alegan que hablan en castellano para no ser juzgados... ...y la razón nos dice que Berlusconi... ...ha dejado 100 millones de euros a su novia Fascina... Pues, eh, y que eh, la temporalidad se ha vuelto indefinida con la última reforma laboral. Son algunos de los titulares de esta jornada, primer día de campaña electoral. 101.4 Teleeix Radio Marca. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva?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 723 766 El verano es para divertirse pero también para aprender jugando y TeleElx ha preparado un montón de actividades dentro de TeleKids No te pierdas cada tarde dentro del programa El Abanico la sección del método TeleKids Verano TeleKids Verano TeleElx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 Hoy está con nosotros en los estudios de tele en Radio Marca, aquí en el programa La Glorieta, el presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Ministerio de Agricultura. Él es Francisco Rodríguez Mulero. Muy buenos días. Buenos días. Usted en, en diciembre de 2021 firmó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, un convenio que calificó de histórico por los más de 40 millones de euros que va a traer al Camp de Elche para invertir en mejorar las infraestructuras. De los proyectos que van financiados en ese convenio, ¿cuántos se han cumplido? Efectivamente, el, el Camp de Elche es un, un, un reto permanente para el Gobierno de España cuando vivieron los socialistas hace hace unos años. Ya hicimos una gran modernización del conjunto de, de los sectores del de riego de Levante y ahora, aprovechando el plan de recuperación, firmamos un convenio con casi 45 millones de inversión, un convenio que tiene tres desgrosados, tres proyectos en estos momentos tenemos un primer proyecto que es el proyecto de digitalización del conjunto avanzando en la digitalización del siglo 21 del conjunto de, de los regantes del canal y de todas las instalaciones de riego de Levante las, las elevaciones y, y, y los bombeos eh, que supone 4.800.000 euros de inversión y ese proyecto ya está en marcha, se adjudicó hace dos meses, lo está llevando a, a la práctica, se lo encargamos a la empresa pública Traxa, es un proyecto muy especial un proyecto de digitalización global donde incorporamos nuevos nuevas técnicas de software y, de, y, de, y digitales al, al antiguo sistema de, de, de gestión digital que tenía o, o que hicimos en su momento en Riego de levante en los años 2000 en la década de los 2000 el segundo proyecto es el proyecto de, de energizar con energía fotovoltaica el conjunto de elevaciones con el objetivo de hacer más eficientes en la en la uso de energía eficiencia energética y además a para tal coste de, de, de energía que suponen pues una mejora en la en la productividad de las exportaciones. Ese proyecto en estos momentos lo tenemos ya aprobado y por el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Sacyr y en las próximas semanas, probablemente la semana que viene como mucho la otra, estamos con un tema de, de, de avales, lo, lo licitaremos y se hará a licitación para que se presenten los licitadores. Y por ¿por proyecto, cuánto? ¿Por cuánto las plantas? 900.000 euros. Y el tercer proyecto, que es el más voluminoso desde punto de vista económico, 36 millones de euros, es el de la creación de una ...planta regeneradora de aguas del hondo de los, los azarbes ...agua que, que por su mala calidad es, es prácticamente imposible de utilizar... ...incluso cuesta mucho mezclándola con otras fuentes... ...de hecho no se puede utilizar eh, para utilizar para riego por goteo... ...y para regar en, en, con las nuevas tecnologías en, en el Campdelt... ...y eh, esa planta regeneradora de esas aguas... ...pues eh, en estos momentos el, el, ya está el proyecto redactado... ...estamos eh, prácticamente ya tenemos claro... ...después de un periodo de prueba con una planta piloto... ...que tiene el riesgo de levante... ...de, de, de cómo a, a abordar la reducción de los, de los eh, componentes... Eh, ...de alguna manera... Eh, no deseados a la hora del uso de esa agua para eliminar los dentes que son los que estropean la calidad del agua y eh, tenemos ya mm, consensuado con la Confederación Hidrográfica del Segura, que es la competente en este tema, los análisis y la tecnología que tenemos que utilizar, eso es, lo incorporamos ya est esta semana lo incorporamos al, al anejo ambiental del proyecto y en las próximas eh, semanas, meses eh, haremos la exposición pública y terminaremos la, la análisis ambiental de ese proyecto vía ordinaria y probablemente a final de año tendremos la resolución y podremos licitar ese tercer proyecto. El más importante, porque ¿qué va a suponer para Alcantelch eh, contar con esa planta en el hondo? ¿Dónde se va a ubicar? Se va a ubicar en la quinta elevación. Los que conocen el, el, este esto es término de crevillente, pero bueno, bueno yo no soy de leche, pero me conozco bastante porque he mucho por aquí. Es término de pero es donde está la quinta elevación. Ahí se va a ubicar la planta. La planta eh, va a suponer ...que va a poder eh, tratar eh, hasta hasta 16 metros cúbicos de agua... ...y le va a dejar con una conductividad de 100... ...o sea prácticamente un agua totalmente limpia... ...que bueno pues eh, utilizando esa agua para poder mezclarla con otras... ...de otras fuentes de recursos... ...pues puede suponer el asegurar para el campo de siempre... ...porque esa agua la tenemos siempre... ...está en la desamortura del río, en los últimos azarves... ...la tenemos siempre suponer siempre una disponibilidad de hasta 40 hectómetros cúbicos de agua para el riesgo de levante. De manera que lo, que lo que la comunidad general de riesgo de levante con mucha inteligencia está buscando es asegurar agua, llueva o no llueva, haya o no haya, donde haya. Porque aquí sí que la tiene, pero no la puede utilizar por su calidad. Bien, pues eh, todos estos proyectos vienen financiados por los fondos europeos. Eh, usted como presidente del Seriasa le ha tocado eh, gestionar muchos fondos europeos. Eh, sí. Ese dinero... Eh, ¿Cómo se ha invertido? Bueno, sí, eh, cuando eh, tuvimos el problema de, de la... Del que ya nos acordamos casi estuvimos el problema de la, de la, de la pandemia la el COVID. La, la pandemia creó en toda europa una crisis financiera muy, un perdón una crisis económica muy muy importante y había que abordar la forma de salir de esa crisis eh, los gobiernos europeos fundamentalmente el presidente sánchez y el presidente macron lideraron una posición en europa de crear un fondo europeo para abordar esa esa eh, salida de la crisis no a costa de rescatar bancos como se, se hizo otra vez sino a costa de rescatar personas y eh, bueno tuvieron la, la suerte de, después de dos semanas de discutir consiguieron convencer al resto de al resto de, de, de presidentes de, de, y presidentas de, de europa y se creó el fondo de recuperación ese fondo ha supuesto 140.000 millones de euros para españa y como consecuencia somos en estos momentos el primer país de, de Europa en, en, en términos económicos en cuanto a generación de empleo y en cuanto a condiciones económicas globales como consecuencia de que tenemos ese fondo y estamos haciendo bien las cosas en el caso del regadío se destinó una cantidad importante para modernizar regadíos con la importancia que el gobierno de España le da a eso y a, a partir de vienen esos fondos estos fondos y los 1.300 millones de euros casi que se van a invertir en el conjunto de España para modernizar regadíos. Y durante varios años eso es como presidente del Sellasa, pero usted también ha ha sido secretario autonómico de Agricultura con el gobierno de Chimo Puch. Durante todos esos años como secretario, como número dos de la Consellería, que se ha hecho por defender el trasvase Tajo Segura? Bueno, el, el, el, el trabajo segura es, es una, una… yo no sé defenderlo, bueno, sí, eh, normalmente lo que hay que hacer es, es defender cuando algo está agredido. Eh, que se ha hecho desde H&T? Pues en todo momento dejar claro que esa infraestructura es una infraestructura totalmente necesaria para la provincia de Alicante, una infraestructura que eh, es irrenunciable, que en tanto en cuanto haya agua disponible para traspasar y se cumpla la ley, hay que traspasar cuando no haya, ¿no? pero hay que buscar recursos para que sustituirlo y es lo que está lo que se ha hecho desde el gobierno de España. Y la Generalitat en todo momento ha estado exigiendo, por ejemplo, cuando gobernaba Rajoy, durante un año, exigiendo a Rajoy soluciones, porque hubo un año entero en el que no hubo agua de trasvase, y tampoco hubo agua de ninguna otra fuente. Y lo que hay que hacer es, es eso, es tener fuentes de recurso alternativas para cuando no haya agua que traspasar poder tener eh, asegurado el recurso. Y, el, el trasvase ha sido ha sido es y será siempre defendido por la Xunta Valenciana, sobre todo cuando cuando cuando gobierne el, el PSPV, Partido Socialista, va a ser siempre defendido. Pero esa defensa ha fracasado en cuanto se ha incrementado el caudal ecológico y el trasvase de Tajo Segura para regadío ya tiene fecha de caducidad. Yo ni creo que ha fracasado ni, ni tiene fecha de caducidad tras Tajo Segura. Yo recuerdo cuando se hizo un, una cosa que se llamaba memorándum que igual se acuerdan se acuerdan los presidentes de en el morando en aquel que se hizo y que fue aplaudido por por determinadas eh, personas y, y agentes eh, sociales eh, se redujo la, legalmente la disponibilidad de, de traspasar en 400tómetros y la gente lo aceptaron la, la, la normativa que había entonces en el 2013 que permitía traspasar agua por, por, por ley permitía traspasar un volumen que se redujo con el memorando en 400 hectómetros y no se dijo nada y no había que cumplir ninguna ninguna sentencia de Tribunal Supremo ni teníamos una multa de 23.000 euros todos los días de, de, de Europa por no cumplir con, con, la, con, con las exigencias de las directivas europeas. Ahora que lo no tenemos pues se ha hecho un trabajo para de la manera más eh, menos traumática posible poder cumplir con esa sentencia y poder cumplir con, con, con esa exigencia europea y por otra parte este gobierno con su responsabilidad ha buscado la alternativas para que esa posible reducción cuando no haya suficiente agua disponible uh -huh. para pasar posible reducción que pueda que pueda provocar eh, establecer un ecológico que, que, que no estaba establecido y que la ley obligaba a, a establecerlo se sustituya con infraestructuras suficientes Pero, para tener agua uh -huh. disponible por ejemplo esta de Río de la Banda Pero algo se ha hecho mal en, en, en el momento en que Chimopuche presentó un recurso ante sí. el Supremo para, para evitar ese incremento del caudal ecológico tan salvaje No, lo que lo que la, la, la, el recurso de que, que ha presentado la Generalitat, que no es Chimopucha, es el conjunto de, de, del, del Conselo Valenciano y toda la Generalitat, ese recurso es un recurso que va dirigido a que eh, bueno pues la aplicación de los, los coales ecológicos, que no te pueden negar a ellas porque hay que cumplirlo, se pueden aplicar de muchas formas. La Generalitat consideraba que había una forma de, de aplicar esa, esa esa reducción de, de, de caudal y eh, el, el, gobierno, el Gobierno de España pensó que había otra forma. Concretamente, la Generalitat pensaba que hasta el año 26 nos no hacía falta aplicar esa reducción y que debía ser paulativa, y el Gobierno de España pues ha decidido, tras el Ministerio de Estación Ecológica, que la, la aplicación sea eh, sea eminente, que sea a partir del de, de año del año 20, 24. Eh, bueno, por la Generalitat no estaba de acuerdo con el procedimiento, porque, entre otras cosas, no, no, según los abogados de, de la Generalitat, el procedimiento no, no había sido adecuado y presentaron recu ese recurso, simplemente para para, de alguna manera, defender el que la aplicación de los cadáveres ecológicos no afectara a la posible reducción de, de, de, de trasvase hasta que no estuviera disponible la alternativa que este Gobierno se ha comprometido a hacer con dinero, con hechos, con, con compromisos, 400 millones de euros de fondo de recuperación para poder eh, eh, interconectar las desaladoras y poner a disposición del sistema 130 hectómetros. La reducción… ...de la posible reducción de, de, de capacidad de, de, de, de, de traspasar ...como consecuencia de establecer el escolar ecológico... ...que es obvio que otra vez... Uh -huh. eh, ...no llegan a 95 hectómetros... ...y este gobierno va a incorporar 130 hectómetros más que esa posible reducción en, en, en infraestructuras. Lo que planteaba eh, el Gobierno valenciano era que eso se hiciera cuando estuviese la infraestructura hecha claro. y que fuese el año 26 que se podía se podía hacer. El procedimiento, en principio, iba a ser así, pero eh, determinados informes que, que a los que ha utilizado el Ministerio de Trabajo y pues decidió que no fuera así. Y eso lo ha recurrido, el procedimiento lo ha recurrido la Generalitat. Y no hay más. ¿Se ha equivocado el Ministerio a la hora de recortar ya el trasvase Tajo Segura? y eh, eh, según una generalidad eh, considera que el ministerio se ha equivocado eh, a la hora de aplicar aplicar de una manera no progresiva o progresiva eh, sin, sin en fin eh, con, con un anejo un anejo al, al, al decreto que, que lo aprobó eh, que según la generalidad se podía haber hecho de, de otra forma. Eh, ¿Se ha equivocado, ha equivocado el ministerio? Pues según la chanita puede que sí, según el ministerio no se ha equivocado. Cada uno tiene un planteamiento en cuanto a aplicar una cosa que era obligatorio aplicar, que es un caudal ecológico que había que establecer. Bueno, usted trabaja para el Ministerio, Francisco García Rodríguez Mulero. Eh, eh, y tenemos que poner el punto final porque sé eh, que es regante del Tajo Segura. ¿Sí? ¿Usted augura futuro para el trasvase Tajo Segura? El, el, el Tajo Segura es un trasvase que eh, estaba está y seguirá, seguirá estando. Y cuando haya agua disponible, el, el, el, se, se trasvasará agua. Eso es así. ...y eso, eso no hay no hay ningún problema... ...hay una ley que... que, que, que una, ...una ley claramente que lo establece... ...no hay ningún problema... El ...estado seguro, seguirá existiendo... ...y repito, cuando haya agua que atrapasar... ...pues atrapasará agua... ...pero cuando no haya, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ...pues tendremos que, que prepararnos para, para que... ...pues eso es lo que está haciendo este gobierno... Lo, ...la responsabilidad de un gobierno... ...es dar respuesta a sus... Eh, a sus eh, eh, eh, eh, eh, eh, a, ...habitantes... ...de la mejor manera posible... Gracias. Rodríguez Mulero. Muchas gracias. La Glorieta con Rosmaria Alonso. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si eres de esas personas que no pueden escuchar un... Ah, pues yo lo tengo igual, pero más barato. Tranquilo, en Ankara tienes los Special Days de Volvo del 1 al 10 de julio en nuestros concesionarios de Alicante y Elche. Aprovechalos y descubre más de 100 unidades nuevas y de ocasión select con entrega inmediata y un ahorro de hasta 15.000 euros. Visítanos en nuestros concesionarios de Alicante y Elche. En portería Juan de la ferretería, defensa Maite de la tienda de ropa, Luis del Kiosco, medio Campo, Carmen de la pelu, Fernando de la perfumería, delantera La city de sabe la sus literaria. nombres y ellos el tuyo. Estas rebajas juega en casa. Apoya al comercio de Eche. Todos salimos ganando. Ayuntamiento de Eche.